Desde mi ventana pude ver A los niños jugando sin parar Una emoción tan fuerte yo sentí Ellos nunca tienen miedo y son felices siendo así Cuando pienso en alguien que intentó Hacer que el mundo tenga otro color Como todavía existe quien No entienda y confunda la intención Solo tiene amor, tiene amor Niños sin parar El sueño de un mundo libre desistiendo Hasta de voy a poder Cuando pienso en alguien que intentó Hacer que el mundo tenga otro color Y como toda vez existe quien No entiende y confunda la intención Solo tiene amor